digamos, este, Físicamente con los tranzas, porque entraban a las casas, las tomaban. Este, nos hemos enfrentado sin armas, sin nada. Era madres, mujeres y los varones lejos, no los queríamos cerca porque d i g a m o sabíamos s cómo son los varones de l barrio. Y dijimos:、no. Bueno, vamos t o d a s las mujeres, hablamos, que se vayan o que la corten. i e